Muy bien, así seguimos en Radio Cracia por Radio Kermes en el 106.1. Ahí venía sonando arbolito. A lo mejor vamos con algo más de arbolito antes del de cierre, ahí por las 12 del de mediodía. 26 minutos han pasado de las 11 de la mañana y le agradecemos a Eva María Nieto, quien. Eh, nos va a informar y nos va a poner en conocimiento en el día de hoy acerca de una charla vinculada al lupus que se va a brindar mañana en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Santa Rosa. Eva, ¿qué tal? Buen día. Sebastián González la saluda. Hola, buen día. Buen día, ¿cómo le va? Eh, ¿qué, ¿Qué nos puede contar acerca de esta charla en el día de mañana? Eh, mañana en Santa Rosa, precisamente a las 7 de la tarde en el, consejo, en el Salón del Consejo Liberante, se va a dar una charla que va a estar organizada, ¿sí? va a estar coordinada por la doctora Gabriela Labate, en la cual van a hablar pacientes, cómo han ido pasando por la enfermedad, cómo la han ido transitando. ¿sí? Eh, es una manera de informar a la sociedad de que la gente pueda llegar a comprender que es una enfermedad no solamente poco frecuente, sino que no todos los pacientes pasan por lo mismo o no todos los pacientes le afecta los mismos órganos. Es sistémica, es sistémica, no todos somos iguales. ¿Qué, qué es el lupus? ¿Qué, ¿Qué nos puede decir acerca de esta enfermedad? El lupus es una enfermedad autoinmune de predisposición genética No se considera hereditaria porque es muy, pero muy raro encontrar eh, pacientes que sean padres y hijos, madres y hija con la misma enfermedad. Uh -huh. Es mucho más frecuente en mujeres, ¿sí? Cada 8 o 9 mujeres hay recién un hombre. Más que todo es por una carga, por la carga hormonal. Al ser autoinmune, tiene mucho que ver la carga hormonal, la actividad de la ...de la enfermedad, precisamente. Muy bien. Bueno, eh, ¿Quiénes van a, a estar a cargo de, de la charla? ¿Quiénes, ¿Quiénes van a brindar la información? Eh, bueno, tenemos una primera parte que es coordinada... ...que es más enfocada hacia la sociedad, ¿sí? Que sí. es lo que te venía comentando... ...que Gabriel Alavate va a coordinar esa, esa parte... ...van a hablar los pacientes... ...y después el doctor Federico Pañego... ...que es reumatólogo... ¿sí? va a dar una conferencia que va más destinada hacia médicos de diagnóstico temprano de lupus. ¿Sí? cosa que todos los médicos clínicos, generalistas, que si se quieran llegar, como para volver a repasar, por decirlo así, al ser una enfermedad tan poco frecuente, por ahí no todos lo sigan a tener en cuenta al momento de tener que hacer un diagnóstico, entonces se va a dar... Eh, Es una conferencia para diagnóstico temprano de la enfermedad y esa parte ya va dirigida hacia médicos. Bien, ¿qué, qué, qué es lo que eh, hay que tener en cuenta principalmente para poder eh, obtener un diagnóstico temprano, para darse cuenta a tiempo ¿no? O, o de manera rápida? En realidad creo que una de las cosas más importantes para poder diagnosticar temprano es cuando el médico eh, te está revisando, que vas con síntomas diversos que lo tenga en cuenta, porque los síntomas son tan variados y es la parte que es difícil para diagnosticar porque podés tener caída de pelo, se da en piel y mucosas, dolor de pecho, sensibilidad al sol, anemias, es decir, son todos cuadros que encajan con cualquier otra enfermedad. Uh -huh. ¿Existen especialistas o hay lugares especializados en La Pampa? Eh, en realidad especialista para llevar la enfermedad es el reumatólogo. De ahí también va a depender cómo va a cada paciente, qué órganos son los afectados. A mí me atiende Gabriela Lavate, que es la nefróloga, sí. que tengo afectado el riñón. Y así a la persona que le afecta el riñón va al nefrólogo, que empieza con convulsiones al neurólogo. Al ser tan sistémico el lupus, siempre tiene que haber un médico de cabecera y los especialistas, dependiendo de los órganos, que vaya afectando en cada paciente. Muy bien. Eh, Eva, eh, reitérenos la invitación para el día de mañana eh, y cuál es el, el horario de, de comienzo de lo que tiene que ver con esta charla. Eh, mañana es 19 horas, ¿sí? Consejo Deliberante es la municipalidad planta alta creo que es sencillo pero eh, no sé me queda eh, no sé qué más decirte va a ser una linda charla eh, hay somos unos cuantos pacientes los que estamos precisamente trabajando en coordinar todo esto y bueno eh, también tener el apoyo de los médicos los especialistas que los están tratando porque sí. La mayoría de los pacientes que estamos trabajando en esto, todos conocemos a, a, a los médicos que nos están ayudando a coordinar, pues somos pacientes de eso. Uh -huh. y... Eh, sí, y entiendo que falta eh, justamente ¿no? más charlas como estas, porque eh, si bien eh, seguramente eh, todos y, y todas habremos escuchado hablar de lupus, eh, me parece no tenemos un conocimiento profundo de, de qué se trata esta enfermedad. No, lo que pasa es que al ser... Técnica, precisamente volvemos a repetir lo mismo: uh -huh. los síntomas suelen ser tan variados que muchas veces la gente no logra comprender eso que tendría que ser tanto yo a entender. No somos todos iguales, todos los pacientes podemos padecer lupus, pero no todos vamos a tener las mismas lesiones. Muy bien, bueno. y el hecho de que hoy podés estar bien y mañana no uh -huh. eh, ¿tiene, tiene como una, una acción así de repentina. Eh, sí, alguien, no en todos los casos, pero hay pacientes que si tienen un lupus muy agresivo o con mucha actividad, o hoy estás bien y mañana te está revisando el médico porque eh, empezaste de nuevo con toda una actividad o empezaste con una internación. Es, las actividades pueden ser muy variadas dependiendo el lupus que tengas, si es agresivo, si es más pasivo. Muy bien. Eva, le agradecemos muchísimo estos minutos con nosotros en Radio Kermés. ¿eh? Gracias por la invitación y por la información, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por verme el espacio. ¿Sí? Y, bueno, los espero también. Mañana a 7 de la tarde. ¿sí? Mañana a 7 de la tarde en el Consejo Deliberante, el una consejo charla sobre el UPUS. Eh, muchas gracias, Eva. Que tenga buen día. Ay, buenos días. Hasta luego. Estamos escuchando a Eva María Nieto. Ella es una paciente con lupus. Mañana estará participando también de esta charla informativa que se va a dar en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Santa Rosa a partir de las 19 horas. Kermés Comunitaria habla, respira, late y no se vende. Kermés Comunitaria. La 106.1